Y bienvenidos a un viernes más aquí a Neverbeat. Estamos empezando calentando motores. Esto es Autoclap 1.1, el nuevo álbum recién salido del horno. Como siempre, en Neverbeat intentando destacar un poco del resto. Sobre todo buscando música donde eh, la gente pues no la encuentra. Y estamos repasando este Autoclap 1.1... Y nada, empezando en Everbeat Poco a poco estás escuchando Radio Illa, radioilla.com Y recordad, también se emite en agorasolradio.org Bienvenidos, dentro de poco ya el sumario Música Autoclap 1.1 en Radio Illa Estás escuchando Neverbeat y acabamos de empezar Lo hacemos poco a poco Ahora va a entrar Carster Plum Como quieras pronunciarlo Y seguimos aquí Como no, Facebook abierto Neverbeat Show Peticiones que irán saltando poco a poco Y nada más Seguís en el 107.9 de la FM. Estamos llegando, estamos llegando ahí, estamos en Neverbeat, poco a poco, empezando el programa. Hoy tendremos, entre otras cosas, algún algún sample que otro de algún artista sorprendente. También repasaremos episodios de la historia de la música electrónica, episodios oscuros... Y entre otras cosas vamos a hablar un pelín de esos primeros in indicios de electro en, en los años 80 Combinado también con nuevas formas de ver ese movimiento Y veremos un poco una panorámica de lo que es la evolución de la música electrónica Desde un punto de vista ya más avanzado, porque los años pasan y poco a poco los recursos se amplían. Escuchas Never Beat cada viernes en Radio Illa 107.9 o radioilla.com, también en Agorasolradio.org. Peticiones en el Facebook Never Beat Show. Y podéis escuchar todos los anteriores en neverbeat.wordpress.com escuchas en Never Did Como No y sonaba tapas y vamos a dejarlo ya de lado y vamos a escuchar una cosa poco conocida, de hecho no lo conoce casi nadie porque no está editado, simplemente lo podemos encontrar en su propia página web, estamos hablando de Spice on Bikes, espías en bicicleta. Una propuesta diferente, la verdad, que combina muchos sonidos. Folk, glitch, IDM y demás serpentinas. Seguimos aquí, a la vuelta de la esquina. Everyone has seen wildlife, one time or another. Squirrel darting up a tree or a deer bounding across the road, these chance sightings are always a pleasant surprise, the graceful beauty of wild animals makes us feel good, it lifts our spirits, and leaves us wanting to see systems I'm Marty Dauwer Until next time enjoy our wild behavior prelimp. A perch where it can look out for ha sido Spice on Bikes y ahora vamos con el primer tema, la primera petición de la noche. Un clásico completo. Lo llevé en el móvil durante un año. 2003 Prefius 73 One World Distinguisher Storm Returns Va terminando Guillermo Scott Herren, artista, productor de Hip Hop y DM. Normalmente vive en Barcelona y edita en Warp. Prefuse 73, Sabatán Sabalas, De La Rosa, Ana Sora y Piano Overlord, entre otros nombres, lleva desde 97, 96, haciendo música y parece ser que últimamente se le está criticando por sobreeditar y por hacer un un retoque excesivo ¿no? en sus cortes, eh, tontería más grande pero bueno, es, es cada uno que diga lo que quiera vamos a escuchar ahora una, una cosa muy antigua nos vamos a 1985 Donde un agente llamada Aviador Draw en el futuro Y lo veían de esta forma 1985 ¿Qué vanguardistas somos? Qué radical. Qué radicales, ¿verdad? Qué vanguardistas, sí. qué vanguardistas ¿eh? Es increíble Yo he hecho 50 copias de mi ¿Los, los he mandado todos a Alemania porque aquí no me entienden aquí es, es el tercer mundo esto. esto es el tercer mundo y no es un sitio es para un vanguardista como yo es verdad. pero yo soy más radical que tú no, no, no, yo no me soporto yo yo no me soporto en absoluto porque mi música es molesta mi no hay quien la soporte nadie a nadie le gusta, es mucho más radical que la gusta ese mundo. yo sé que soy bueno mis discos los tiran a la basura todos pues yo tengo una nueva idea que incorporar He hecho una edición de un solo LP y no lo pienso mandar a ningún sitio. ¿Lo ha rayado? ¿Lo ha rayado? Esto <risa> lo es. Estrellado y de pesoteado. Completamente destrozado, ¿eh? Completamente. Destrozado. Eso es como debe de ser. Eso es la vanguardia. Pero la vanguardia idea. es como yo hago mis carpetas. Yo he puesto un disco entre medias de dos discos. Pero eso es lo, eso sí que eso es radical. Pues yo los entierro para que queden para la posteridad. Eso está muy bien también Yo le pongo lija por dentro Así a la hora de sacarlo Se estropean todos Ah, qué bien Eso sí que es radical, ¿eh? Eso sí que es, es radical Es casi tan radical como yo Que yo los pongo entre pan Entre pan bimbo bim. Bueno, tú serás radical Pero yo soy más Yo soy no, más no, yo, que... no, no, a mí no me soporta nadie, nadie en absoluto. Me bueno, escribo te... con tres y me odian. A ti te soporta tu madre, pero a mí ni siquiera me soporta mi madre. No, no a mí mi madre delictivo. me paga la universidad. Bueno, eso... Claro, claro, ¿eh? ¿eh? Bueno, eso es que es imprescindible, Yo carrera, tengo que hacer carrera, tengo que hacer carreras, pero para mantenerme puro. Claro, claro. Pero claro. claro. es que es que si lo no te paga carrera. tu papá, Eres ¿qué va a pasar? para cerrar la idea falta que Y hay que ser diplomático para ser radical. Aquí, mientras me dure la herencia, pienso seguir siendo radical. Y elitista. Sobre todo hay que ser elitista. No me pase con la chusma. Con la chusma. Las comerciales que están en la casa. A mí me han, ah. me han mandado de todo el mundo. Hasta de Japón y de, y de Corea. Muchas Vaya. son. Pues en Corea hay un tipo que es muy radical. Es casi tan radical como nosotros. Kusimi, Kusimi. Kusimi, claro. Kusimi. Es muy bueno, ¿eh? Y muy radical también Sí, que aprovechaba las la, la bombas Los restos de las bombas Y te mandaba un trocito en cada disco Eso estaba muy bien Un trozo de coreano Yo le mandé clavos, ¿eh? Con un disco sí, Un disco claro Quiero ser verdaderamente vanguardista, ¿eh? Habrá sí, sí, sí, una sí, sí, nueva sí, sí, etapa No, realmente... ¿Qué somos? Qué, ¿Qué, ¿Qué radicales? ¿Qué radicales? ¿Eh? Sí, sí, sí. La esto... Esto, cuenta, es que, esto es la élite, ¿no? La gente... Entonces, ¿no? nosotros la a la vanguardia. Vanguardia. Mejor... Mejor... Mejor, mejor que chicos, la gente... Son no radicales vanguardia? que somos, ¿eh? Oh, sí, sí, sí, sí, a tope. Sí, sí. Yo soy... No, no. Sí. Más radical. Eso... Pues sí. Es el arte total. El arte total. El competidor. Yo he grabado un disco entero dándome de contra la pared. Y ha quedado... Bueno. ¡Radical! Pues... Que... <risa> <risa> Eso no es nada, sí, sí, eso no es nada. Yo grabo un disco dando cojín a la pared, tirando de mano, eso. es muy bueno. No, bravo, es que pues. mira, no, bravo, pues. no es una idea genial. una única. Aviador, Aviador, Aviador, Aviador, Aviador 1985. Qué forma de predecir lo que pasaba antes y lo que aún pasa y seguirá pasando en este estilo musical tan frío, tan metálico tan industrial para muchos, pero no para todos. Ejemplo, lo que traemos de fondo. Aprovechando que luego sonará full de detector, recién salido por Planet Moo ahora escuchamos este de Bitter Hearth en Never Bitter Aaron Funk Ahora ya nos podemos ir preparando para lo que viene Porque es gordo Se trata de Igor y su remix A Morbid Angel No digo más es, es, es, es. Simplemente ajustar el altavoz Y los audífonos A la conexión Porque La cosa no es broma Formas de ver la música, nuevos elementos en que se van incluyendo la música electrónica, los fans de Morbid Angel de toda la vida deben estar vomitando, pero ya es hora de abrir la mente, poco a poco poco a poco lo iremos consiguiendo ya desde Neverbit, ya desde donde sea cada uno en su casa. Vamos ahora con Foreign Beggars y con Noisia. El tema conta que un poco de un poco de dastep, un poco de hip hop, un poco de una producción sugerente, en la verdad, y una forma de demostrar de, de que el sonido sigue evolucionando. Yeah yeah, yeah yeah yeah yeah yeah yeah Yeah we run that drop over the track for the comeback in it like huh. Yeah I'm on that hot wax on the floor catch a contact get him like blau. Yeah we run that drop over the track for the comeback in it like huh. Yeah I'm on that hot wax on the floor catch a contact get him like Yeah, we've been around for a minute, been around the block, still pack shows in it yeah And now you wanna get with it, see we come this far, no blags, no gimmick No A&R, slipping back, trying to get the pickage, start starters, my name's t rough for those bitches Foreign beggars, yeah, you know we went and done, did it, from London to the Bay, guess we pay for the ticket Yeah, we got a whole lot of hype a whole lot of stripes and a whole lot of a Whole lot of guys trying to blow from the rise, but no one ain't bringing nothing cold to the side Soul. you fit to act like you get it step to the stage and you're about to get weight you're never lost that will never lost like beef, your creditness is beef to trust to finger fan was in it like, yeah we run that drop roll the track when they come back in ain like loud yeah on that hold wax on the floor cat to contact yeah like yeah we run that drop roll the track when they come back in ain like loud yeahm on that hot wax on the floor cat to contact yeah'm like yeah, I'm floor, contact. Them, yeah yeah yeah Yeah, yeah Spending time in the game uh, Paying those dudes yeah. Making those moves to the same old dude Set my brain holes A few more Straight cold tunes And you're more likely To get your lane flow through uh, Done a few more sets The stage show's new And now it's more jam-packed Than rush hour too Bringing me more bucks whats the fuck on the day yeah. And a lot more I wouldn't touch If you paid me uh, Man I don't ramp yeah. And I blow amps uh, The fam that I roll with Will smash your whole cap Cause the beats you make Some crap and don't bang uh, While the tracks we program Are so nice We're on top of the food chain Coming with the skills That I have any week Who for the hills but there's no place to hide where at large and hippie yeah. coming to a store near you yeah you get me blown. yeah we run that truck over the tracks when they come back you ain't like loud uh, yeah I'm on that hot on the floor catch a contact yeah I'm right blown. yeah we run that truck forward the tracks when they come back you ain't like loud uh, yeah I'm on that hot on the floor catch a contact right. yeah I'm like loud yeah but take it another poesía yeah. yeah. y ahora vamos die años atrás para llegar a visitar a Montovín y ese en sí r que no sé dónde debe estar después de ese trabajo, pero esto es un proceso vocal, estos son multisamplings y esto es una forma, hace ya 10 años, de reírse un poco de toda esa innovación vocal y ese procesamiento, ¿no? Donde se intenta ser original, pero no se consigue a Montovín. Y vamos ahora con... Ya casi el track final. No del todo. Pero podría ser. Estamos hablando de... Nwaga. Nwaga. Artista... Que en este 2012... La verdad que ha sorprendido bastante. A pesar de que sus... Trabajos no son... Realmente nuevos... Pero tiene variedad y calidad Para dar y tomar Esto es, es Lagged Up It's blessing to listen and to watch nos prometido al principio del programa. Lo último de Venetians es full dead detector. Y con esto nos vamos. Nos despedimos. Pasar buen fin de semana. Esto ha sido todo. Never beat. Radioya.com 107.9 de la FM ahora solradio.org Hasta la próxima semana.